Emisora Municipal Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos eh, vamos a centrar en la materia deportiva, vuelve el deporte aquí a Radio Brique y en este caso ayer no tuvimos programación vespertina, porque pasamos a la mañana con ese especial dedicado a la apertura de la temporada de verano en lo que son las actividades y la programación del Platonato Municipal de Deportes y la cuestión es que eh, sobre todo era el lunes en el que la afición ubriqueña sobre todo a Fútbol Sala estaba eufórica tras lo logrado por el Ubrique Fútbol Sala el pasado domingo en, en Culleredo, en La Coruña donde el uh, conjunto serrano conseguía proclamarse campeón de la Copa nacional de eh, Fútbol Sala, la Copa Nacional de Clubes de la Asociación Nacional de Fútbol Sala, tras vencer en la final y en la tanda de penaltis a otro equipo gaditano, la Roteña, la Unión Deportiva Roteña, que conseguía también meterse, colarse en esa finalísima. El partido terminó con empate a siete goles tras una prórroga Y la tanda de penalti terminó decidiendo un título que se iba a venir para Cádiz. Lo que había que concretar era si para la costa o para la sierra. Finalmente fue la sierra, fue Lubrique el, el que consiguió llevarse el gato al agua y proclamarse campeón. Una historia súper curiosa la de este equipo que eh, se formó pues eh, para poder participar en el Campeonato de Andalucía como equipo invitado hace dos o tres semanas, eh, como equipo que iba a representar al Comité Local de, de Fútbol Sala. Y, bueno, no esperaban ganar, pero ganaron. Y no esperaban ir a La Coruña, pero fueron al final. Y no esperaban ganar tampoco y volvieron a ganar. Así que podemos decir que ha sido un título inesperado en ese en ese caso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues, aparte de la gran experiencia que han vivido, enriquecedora sin duda, los eh, componentes del Lubric Fútbol Sala también, hay que decirlo todo, eh, la paliza que se han pegado porque... Ha, ha sido un viaje a la otra punta del país En coche, ida y vuelta Y prácticamente sin descanso Porque eh, con poco margen de descanso Llegaron para disputar los primeros partidos Y nada más, nada más terminar la final Ya estaban aquí Porque claro, eh, como saben No son profesionales de esto Y tienen sus y tenían sus obligaciones la, laborales eh, Insistimos que Eh, una auténtica paliza. La consecuencia es que, eh, tal como ocurriera aquí con el Campeonato de Andalucía, el haber ganado esa Copa Nacional en principio le da plaza para una competición europea que se jugaría en el año 2019, eh, posiblemente en Berlín. Habrá que ver si finalmente el equipo, al igual que ocurrió con esta Copa Nacional decide dar ese paso o por lo contrario, pues eh, considera que ya esto se queda se queda aquí. Decir que Lubrique Fútbol Sala en la primera fase, la fase de grupos, en la primera toma de contacto consiguió sorprender al equipo del eh, Tecnocasa Parquesol de Valladolid, que iba con la vitola pues de uno de los favoritos a, a conseguir el título y ganó por 1-2 con goles de Gabi Kisco. 2-1 fue el resultado eh, ante el conjunto Eh, Salmantino del MH Health Care y eh, con estos dos eh, resultados, con estas Con estos dos marcadores ya conseguía el pase matemático a cuartos de final a falta de disputar el último partido de la fase de grupos que le iba a medir al área de Tamajón, que también había ganado en sus dos primeros partidos. Entonces, ambos equipos ya, con los deberes hechos, tan solo tenían que dirimir el orden en el que iban a pasar a cuartos de final. Ganó el equipo o sea, el, el conjunto de Guadalajara, el área de, de Tamajón, eh, por un gol a 2 y el Ubrique Fútbol Sala, ya metido en la jornada del domingo, se medía en cuartos al equipo zamar, eh, zamorano de eh, Pinturas Duero. Ganaba de nuevo el Ubrique Fútbol Sala y ya aquí la expectación era máxima. Eh, cuando digo aquí me refiero a Ubrique porque desde la distancia se estaba siguiendo eh, pues lo que estaban haciendo eh, el Ubrique Fútbol Sala, lo que estaban haciendo sus jugadores porque estaban haciendo sin duda historia en tierras eh, gallegas. Las semifinales, le, eh, volví a medir de nuevo al equipo de Guadalajara, al área de tamajón el único que le había ganado hasta entonces... ...y aquí se... ...le dio la vuelta a la tortilla... ...y fue Lubrico y Fútbol Sala... ...el que en el momento clave y cuando lo necesitó... ...se llevó la victoria por dos goles a seis... ...en la final como hemos dicho... ...empate a siete... ...en el tiempo reglamentario... ...un partido que se le puso cuesta arriba... ...al conjunto ubriqueño... ...que llegó a estar perdiendo... ...por cinco goles a dos... ...pudo reaccionar... ...pudo empatar... ...se llegó a empatar antes... De, ...del final de partido... Eh, cuando el marcador estaba con empate a seis, el partido se fue a la prórroga, se adelantó el Ubrico Unión de eh, Fútbol Sala, empataba de nuevo el equipo de la Roteña y todo se terminía, terminaba decidiendo en una tanda eh, de penaltis donde los ubriqueños estuvieron más acertados, sobre todo en la portería, alternando, por cierto, alternándose los dos porteros que eh, llevaba la plantilla eh, ubriqueña. Pues de esto vamos a hablar en unos instantes y también hoy vamos a hacer repaso a lo que en esto del fútbol están haciendo los ubriqueños que están fuera de nuestra localidad, aunque en este caso eh, vamos a hablar con, no nos vamos a quedar ya con jugadores sino con entrenadores y en este caso no es que esté muy lejos de nuestra localidad porque se trata de Juan Aguacil que este año ha dirigido un equipo, eso sí, eh, de fuera de nuestra localidad, el WEA Sierra de Cádiz, que es la selección comarcal como saben, Eh, que eh, Un equipo que se forma hace unos cuantos años y que bueno tan buenos resultados están dando eh, Juan Aguacil este año ha dirigido al primer equipo infantil Que ha militado en la segunda andaluza la máxima categoría provincial Y ha estado peleando por el título de liga hasta prácticamente las últimas jornadas Ha terminado como subcampeón tras el conjunto del club deportivo San Roque Además ha sido el equipo menos goleado de la, de la categoría Y dos eh, apuntes. El primero, que hoy se cierra, la, el plazo de inscripción para la Liga de Verano de Baloncesto que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Lleva abierta desde el pasado día 11 y hoy martes es el último día para poder inscri e inscribirse hasta las 8 de la tarde en el edificio administrativo de la piscina municipal climatizada. Recuerden, precio de la inscripción 65 euros, eh, un máximo de 16 equipos, pero pensamos que no... No se va a llegar a cubrir ese, ese número de plaza. Y por otra parte, hoy también he echa a andar el torneo de ajedrez de verano del Club de Ajedrez de eh, Ubrique. Hoy a partir de las 8 de la tarde eh, y mañana, miércoles también, se va a desarrollar este torneo en el que hay premios para los cinco primeros clasificados de la general. las eh, Los tres mejores, sub-18, sub-14, sub-10, el mejor veterano mayor de 55 años y el mejor veterano mayor de 65. Además, sub ...de la mejor eh, fémina. Recuerden, hoy torneo de ajedrez de verano, hoy y mañana en El Jardín. Pues sobre estas cuestiones vamos a hablar nosotros en los próximos minutos... ...y antes como siempre, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. En Acualán, Bahía de Cádiz. Abrimos el 19 de junio todos los días desde las 11 de la mañana. Consigue tu descuento de 6 euros hasta el 15 de julio. Más información en acualán.es.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 4476 Autoescuela La Sierra tu seguridad depende de un buen aprendizaje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 Boutique Infantil La Hormiga en Avenida España 19 está de rebajas precios irrepetibles con descuentos del 30% en colecciones de temporada baño y ceremonia no le dé más vueltas vista a los más peques de la casa al mejor precio en Boutique La Hormiga estamos de rebajas descuentos del 30% Boutique La Hormiga moda de verdad para los más peques ahora con un 30% de descuento La Hormiga Avenida España 19 Thank yeah. you. Hoy 44 minutos de la tarde Vamos a entrar ya en Faena Hablando de esa Copa de España Que se disputaba el pasado fin de semana Como hemos comentado antes En tierras gallegas 12 equipos divididos en tres grupos Entre los que se encontraba el Ubrique Fútbol Sala Que por primera vez participaba en un evento de estas características Y vaya rendimiento que le ha sacado Se ha traído el título de campeón de la Copa de España De clubes de la Asociación Nacional de Fútbol Sala. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió en La Coruña el pasado fin de semana con uno de los componentes y promotores de este Ubrique Fútbol Sala, con Paco Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Fin de semana intenso, con, con muchas emociones y muy y, y pocas horas de sueño. No sé si, si ya habéis podido asimilar eh, lo que habéis hecho este fin de semana. Pues la verdad que todavía estamos renqueantes del viaje y, y el cansancio. La verdad que ha sido muy duro, pero a la vez muy bonito. Uh -huh. ¿E ¿Erais conscientes de la expectación que, que se había montado aquí en Ubrique siguiendo vuestros pasos? Porque parece que, que bueno, por lo, por las imágenes, por los vídeos que hemos podido ver allí, había más gente aquí siguiendo que allí, ¿eh? Sí, claro. Pues nosotros poco a poco vimos como Alejandro Román que iba retransmitiendo algunos partidos, cada vez había más seguidores en los bares de la Avenida España y, y en algunos sitios más, viendo la gente el partido como si fuera un partido uh -huh. de España, pues la verdad que nos sorprendió bastante y nos dio mucho ánimo, aunque estuviéramos a mil kilómetros de distancia. Uh -huh. Oye Paco, me quedo yo sobre todo con lo que me comentabas el, el otro día, de que Cuando te preguntaba qué qué es lo que os motivó a dar el paso de, de poder participar en esta Copa y me dijiste que, bueno, porque surgió la oportunidad y, y había que aprovecharla y, y vaya que se que la habéis aprovechado. ¿eh? Sí, pues la verdad que ha salido redondo. No nos esperábamos ser campeones. Hombre, íbamos, como te dije, íbamos ahí a, a intentar ganar, pero la verdad que el resultado ha sido un poco inesperado. ¿Y, ¿Y cómo explicase el éxito del equipo? ¿La falta de presión? ¿El, el desconocimiento de, de los rivales? No, es que este equipo es bueno, hay buenos jugadores sí, sí. y sobre todo tenemos mucho coraje y, y yo que creo que la diferencia nuestra con otro equipo porque en otro equipo había jugadores individualmente incluso bastante más buenos que nosotros, pero nosotros hemos sido un equipo que... Hemos ido todo a una, hemos defendido muy bien y en las contras tenemos pórvulas arriba y, y los hemos sorprendido. Uh -huh. Y sobre todo nosotros lo que destacamos que ha sido algo que ha surgido en dos o tres semanas, porque en principio se, eh, se hizo ese equipo como invitado no por el comité para, para el Campeonato de Andalucía y, y ha terminado pues cosechando un, un éxito inesperado. Sinceramente, ¿esperabais un desenlace como este cuando formasteis el equipo? Hombre, en, en... En el de Andalucía sí que pensábamos que teníamos más opciones, pero después cuando surgió la locura esta que, que hemos hecho de irnos a Galicia en coche y casi 24 horas nada más que hemos estado allí otras 10 horas pagados, pues, pues la verdad que eso era más inesperado y... Y no, no creíamos que íbamos a ganar, pero se ha dado la cosa bien, el equipo ha dado un buen rendimiento y ahí están los resultados, hemos sido campeones. ¿Se saborea de una manera especial a, a cuando se espera? Hombre, la verdad que ha sido muy muy bonito porque nosotros no nos esperábamos eso. Después del esfuerzo, tú lo sabes que ha sido muy, muy precipitado, uh -huh. que íbamos, no íbamos entre tres o cuatro días organizándolo y... Y la verdad que todo el esfuerzo que hemos hecho en unos días, el viaje para arriba y como hemos de aquí a nuestra familia, algunos como Sipa con, con niños pequeños, otros casados, pues la verdad que después cuando gana pues ve que ha, ha merecido la pena. Bueno, eh, sobre todo nos vamos vamos a hablar de lo que de lo que ha sido este campeonato porque arrancó como decimos en la mañana del del sábado ante el equipo del Tecnocasa Parquesol, que ya tú nos comentaba que era uno de los favoritos, creo que, que nos dijiste que había sido el campeón el año pasado, y quizás era el, el partido al que se le podía tener más respeto eh, por el hecho de, de que era el primero, era el debut en la competición, sobre todo por la paliza de, del viaje y la falta de descanso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue este primer choque? Sí, la verdad que al primer partido llegamos muy cansados porque llegamos allí a dormir a las 4 de la mañana y nos levantábamos a las 9 y la verdad que no hicimos muy buen partido porque fallamos muchos goles arriba pero supimos sacar el resultado que era lo importante uh -huh. la verdad que fuimos superiores a ellos por lo menos en ocasiones tuvimos muchas más ocasiones que ellos después ya pues pues tuvimos también la suerte de cara porque ellos tuvieron al final sus opciones pero bueno, ganamos 2-1 Y siempre el primer partido, que es el más complicado en todas las competiciones, pues empezar ganando es mucho. Uh -huh, porque es la primera toma de contacto. Y, y bueno, y, y sobre todo ustedes, que, que ibais a verlas verla venir prácticamente porque conocíais poco de, de vuestros rivales. El segundo, MHG Alquer, que fue el, el equipo de Salamanca. El mismo resultado, pero supongo que ya con esa tranquilidad de lo hecho en el primer partido, el planteamiento también sería diferente, ¿no? Sí, claro, incluso el empate pues nos podía dar el pase, incluso ya con los tres puntos se podía pasar a lo mejor como tercero, entonces juega ya de otra manera, un poco más relajado ya el equipo estaba más asentado en el campo íbamos cogiendo sensaciones y también fue un buen resultado, 2-1 que pudo ser algo más amplio, pero pero bueno los tres puntos fueron lo importante para en el tercer partido no tener que desgastarnos. Porque ya a ese tercer partido solo ibais pues jugándose el primero o el segundo puesto porque el, el equipo del, del, del área de Tamajón también había conseguido ya la clasificación. Digamos que aquí eh, fue un buen momento para ir dando minutos a todos, ¿no? O, o dosificando la plantilla. Sí, ahí ese partido, hombre, la verdad que suena feo. No es que nos dejamos ni perder ni nada, pero la verdad que... Que no salimos salimos a jugar el partido a ver qué pasaba que no Por ejemplo, Carlos Pérez, yo unos minutos de jugador y uh -huh. el portero Y Kisco estaba tocado, no jugó Yo con la rodilla estaba tocado, no jugué Entonces lo utilizamos más que nada para descansar uh -huh. Y ya en los cruces, como más o menos eran todos los equipos fuertes Pues lo mismo daba uno que otro Entonces, pues más o menos descansar y ya está Y, y mirar el siguiente paso Uh -huh. eh, ¿Cómo terminasteis en físicamente lo que es eh, la jornada del sábado sobre todo mm, insisto en el tema por por eso por el poco descanso que tuvisteis del viernes a, al sábado eh, terminaste bien terminó el, el equipo tocado oh, yo muy mal <risa> pero mal uh -huh. mal después eh, hay gente como si para que esos son de otra especie como yo digo uh -huh. que se podía jugar 10 partidos allí eh, el sábado pero vamos el equipo más o menos bien. Yo y Quisco Truillo quizás un poco renqueante, pero los demás yo los vi bastante bien. Uh -huh. Y el domingo comenzaban las eliminatorias bien bien temprano. El primero, eh, cuarto de final, Pintura Duero, equipo de Zamora. ¿Cómo fue cómo fue este partido? Este partido fue muy duro. Porque llegábamos, llegábamos, íbamos uno a metimos el 2-1, pero no cerrábamos el partido. Ellos también tuviendo, tenían sus ocasiones y Y la verdad que sufrimos, ya después metimos el 3-1, quedando 3 o 4 minutos y ya, pues como quien dice, quedó sentenciado. Pero la verdad que fue un partido muy duro y jugaban bastante bien. Y curiosamente luego en semifinales se volviste ya a, a enfrentar al área de, de Tamajón que bueno, se vivió un partido totalmente diferente porque claro, ahí había ya una final en juego 6 a 2 fue el resultado, victoria para vosotros y hasta ese partido eh, habían sido todos marcadores a, apretados ¿no? eh, y, y ya pues eh, en este encuentro parece que, que la cosa se, eh, se dejó ir no supongo que no, es tan, eh, o no, no sé si sería tan contundente el dominio vuestro sobre el rival Para mí fue el mejor partido que hemos jugado en el torneo, Ajá. porque aunque la final sea bonita para el espectador, pero para el que está jugando no es tan bonita como parece, entonces pues para mí fue el partido más completo que hicimos, porque eran muy parejos el equipo de la final y el de la semifinal, eran muy buen equipo, Ajá. sobre todo tenía un jugador que ha jugado en primera, segunda y muy bueno, y la verdad que hicimos el partido más completo del torneo, el resultado... Pues un poco engañoso porque ya con el portero jugador le metimos un par de goles o tres, pero la verdad que nos costó bastante trabajo, hasta quedar dar siete o ocho minutos estuvieron muy metidos en el partido. Y como comentábamos antes, eh, la curiosidad de que la final eh, la protagonizaste dos equipos gaditanos, y fíjate tú que eh, hablamos la pasada semana... Eh, bueno, que a lo mejor conociendo a la Roteña os podíais hacer una idea del nivel que se iban a encontrar y precisamente era del único equipo que habíais tenido referencias, ¿no? Sí, claro, conocíamos a algunos jugadores que nos hemos enfrentado en maratones, por aquí cerca o, o, o en torneo y, y la verdad que sabíamos que eran bastante buenos, que también ellos lo que pasa que ...que se dedican a jugar furbozada... ...nosotros algunos venimos del fútbol... Uh -huh. ...otros de aquí de la liga local... ...no estamos en verano nada más... ...y eso cuesta mucho más chavado. ...ellos se veían que era un equipo muy trabajado... Uh -huh. ...bueno y os tocó además en esa final... ...la, la gesta, la remontada... ...porque llegasteis a estar un, con un marcador... ...en contra de 5 a 2 ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, pues la final la empezamos bien... Después tuvimos un par de fallos individuales, uno mío y otro de gabi atrás y nos dejamos poner 2-0 en el marcador perdiendo. Y, y reaccionamos bien, remontamos al 2-2. Incluso tuvimos para el 3-2, estábamos llegando nosotros más que ellos. Y, y en cinco minutos nos metieron tres que pero tres golazos que es que no se puede hacer uh -huh. contra eso. Y ya con el 5-2 en el descanso, Salva nos dijo que que corriéramos, que lo usáramos que no nos podían meter 10 goles ni ocho ni nadie que se podía que podíamos que si metíamos uno rápido nos íbamos a enchufar y ahí salió montero que, que no había metido hablábamos los dos que no había metido en la habitación hablando que no había metido ningún gol en el torneo y le digo eso cuando en uno montero entrantó en y así fue metió uno y metió cuatro seguidos uh -huh. y ya pues nos impulsó a ...a ponernos incluso por delante en dos veces. Y llegabas a la prórroga... Eh, ...tras el empate a seis... Y, ...e incluso ya en la prórroga con siete a 6 ...no pudisteis aguantar, ¿no? Eh, una vez que os pusisteis por delante. Es que ellos de cinco eran... ...súper buenos, lo hacían mm -hmm. muy muy bien... ...no podíamos... ...no podíamos tapar los espacios... Mm, todo, ...en todos los partidos, si no me equivoco... ...nos pusieron por todo delantero... ...y supimos defenderlo, pero ellos... Eh, la rodeña lo, lo tenía muy practicado y nos costó mucho trabajo. No robamos, creo, ni un balón. En las dos veces que se pusieron de cinco, creo que no robamos ni un balón. Y la verdad que, que lo tenían muy bien trabajado y, y no pudimos hacer nada. Claro, ahí, ahí es donde se nota la diferencia que tú comentabas entre un equipo que juega todo el año al fútbol sala, que es un equipo que compite a, a otro, como como es el vuestro, que venís cada uno de, de un lado diferente, ¿no? Esas jugadas, esa, esas situaciones. Claro, ellos... ...daban tres toques, se meneaban... ...y sabían dónde tenían que esa pelota de, directamente... ...entonces pues... ...nosotros por muy bien y mucho que corriéramos... ...y si ellos tienen superioridad... ...y meneaban el balón muy rápido... ...pues siempre nos hacían... ...el desequilibrio. Uh -huh. Ya nos lo comentaba precisamente Salva... En, ...en el Campeonato de Andalucía... Esa, ...esas situaciones que se iban a dar... ...pero claro, es que con tan poco tiempo de margen... ...es imposible entrenar eso, ¿no? Claro, nosotros... ...entrenamos, creo... Una vez antes del campeonato de Andalucía y ya no hemos entrenado más, ya jugamos el campeonato y después este, que es que no hemos podido entrenar nada ni ni nada, que solo algunos sí nos conocemos, que nos juntamos en verano del equipo 6 o 7 y jugamos maratón y eso, pero que ni entrenamos nada ni nada, sino que luchamos y, y intentamos hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Bueno, y la, y la tanda de penaltis que como todos sabemos es una lotería, hay que tener el acierto, sobre todo acertado digamos vuestros porteros, tanto Carlos como Samuel, ¿eh? que es curioso bueno, también que se alternaran en, en, en la portería, ¿no? Hombre, una lotería es una lotería, pero si tiene a Carlos Pérez y a Samu, lleva más papeletas que el otro. Te lo digo yo que ya tengo experiencia con ellos en muchas tandas de penalti. Mhm. Uh -huh. Y bueno, pues eh, digamos que la apoteosis tras esa tras esa tanda de penaltis donde se llega, eh, conseguisteis el, el título nacional, eh, ¿qué se siente? cuando Porque lo podemos ver por las imágenes, ¿no? Eh, pues la apoteosis, como decimos, pero no sé lo que le pasa a uno por la cabeza, porque después podemos decir de casi dos noches sin dormir, dos días sin dormir sin descansar, se tiene que quedar uno uno a gusto, ¿no? Pues la verdad es que sí, que una satisfacción muy buena, sobre todo también por, por toda la gente que nos ha apoyado y que ha creído en nosotros. Y, y nada, y también por nosotros mismos, por el esfuerzo que hemos realizado y, y, y los patrocinadores sobre todo también, que nos han ayudado mucho. Ustedes de la radio y eso, y, y nada, daros las gracias a todos y la verdad que, que ha sido una experiencia inolvidable para nosotros. Oye Paco, el, en esta final, digamos que bueno cuando son competiciones con tantos partidos consecutivos eh, cierto cansancio se tiene que notar en, en el último partido ¿Tú a vuestros rivales, que también eran de Cádiz, iban en las mismas circunstancias que vosotros? Ellos ellos creo que han ganado todos los partidos con diferencia de goles amplias uh -huh. entonces quizás pudiesen haber llegado un poco más descansado que nosotros Uh -huh. Lo que pasa que, claro, ya tú en una final, por muy cansado que llegue, ya lo das todo y, y son mínimos detalles lo que lo que decanta en el partido para un lado para el otro uh -huh. Supongo que también vosotros, que es la primera vez que se veis en unas como esta, a la hora de regular fuerza tampoco se podíais fiar porque no sabíais qué equipo teníais enfrente, ¿no? Al no conocer a ninguno no, no, nosotros, quitando el tercer partido de grupo, nosotros hemos ido a morir todos los partidos, porque no conoce al rival y no sabe si te van a meter dos goles en dos minutos y va a tener que empezar el partido 2-0 perdiendo, entonces tú tienes que ir ahí desde el minuto 1 a darlo todo uh -huh. Bueno, y, y ahora esto conlleva poder jugar un, un europeo eso ya son palabras mayores ¿no? pero bueno, me comentas que tenéis todo un año por delante, ¿qué vais a hacer? Pues la verdad es que no sabemos porque ahora mismo estamos en una nube todo el mundo felicitándonos que tenemos que ir a Berlín, que tenemos que ganar y... hombre, es complicado porque por lo visto es en mayo y es una semana uh -huh. y los trabajos por ejemplo, por pues eso es complicado una semana perder trabajo Gabi jugando al fútbol yo no sé la verdad si, si podríamos ir Sería bonito, claro, y pues claro que queríamos ir, pero vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Sí, hay muchas variables eh, y hay que estudiarla toda, la suerte es que tenéis tiempo para tomar una decisión. Decidáis lo que decidáis y, desde luego, que más no le pode, no se os puede pedir, eh, con, con muy poco habéis hecho mucho. Y, bueno, pues eh, ya veremos, a ver si nos dais la sorpresa como con esta. Por cierto, que <coughs> comentábamos la, la pasada semana que habéis podido desplazaros a Coruña gracias a la colaboración de de muchos patrocinadores, ¿no? Nos quedó pendiente eh, sí, ese niño que hiciste, que hiciste la semana pasada, pues a, aproveche ahora sí, si, ...si lo consigue la oportunidad. Pues nada. Pues ahí voy. Fan Ambasi, Construcciones que contribuyó, Cañada Real, Bar Picoteo, Bar Sulema, Antoñete, Ambiguo del Pino, Pintura Fefi, Pintura La Sierra, Fran General y Canistería Juan Manuel, Fia Seguro, Bar Cadi, La Lupe. Fornitura Sierra, Experiencia Outdoor, Ferretería Vicente, Autoservicios de la Plaza, Morgan, Construcción y Reforma de Ancar, La Bodeguita, Pajo Asi y un especial agradecimiento al patronato y al ayuntamiento que nos han ayudado bastante económicamente y en todo lo que han podido. Uh -huh. Más o menos se ve financiado como lo hacéis con el ubrique, ¿no? Con pequeñas aportaciones. Sí, un no, estilo. Ya mismo cuando vaya yo a algún lado a pedir dinero <risa> me mandarán a picar el pollo porque vaya tela. <risa> Bueno, pues yo creo que los colaboradores lo hacen muy a gusto y más cuando se dan claro. estos resultados, también se sienten también no, es que se tienen que sentir parte, ¿no?, de, de, de este éxito. Eh, ya para ir terminando, Paco, dos cuestiones eh, la primera, que justo cuando parece que el fútbol sala eh, ubriqueño estaba en horas bajas llega esto, ¿no? A, a veces hay cosas que, que uno no, no consigue explicarse ¿eh? Ya te dije la semana pasada que aquí no solo el equipo que, que hemos ido, que es que aquí hay mucho nivel. Uh -huh. Aquí cualquiera que venga, por ejemplo, a ver la maratón, pues aquí hay niveles. Este fin de semana, precisamente, seguro que va a haber bastante nivel ahí en pabellón. Lo que pasa que mmm, se perdió el equipo este que hicimos, los equipos están flojeando, la gente sale en muchos deportes y, y nos queremos apuntar a todo y por eso quizás no, no salga la cosa adelante. Y cada vez hay más equipo, menos equipos en en la liga local, pero que uh -huh. aquí hay bastantes niveles en la sierra y ahí lo estamos demostrando. De hecho, como tú dices, de hecho se, se ha demostrado. Y, y por último, estos días de descanso, descanso breve porque la maratón, como tú comentas, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y la cosa es que cada uno ahora vuelve a, a, a sus equipos y ahora comienza una historia bien diferente, ¿no? Sí, ahora nos pelearemos entre nosotros <risa> por, por ganar la, de, la del pueblo, claro. Uh -huh. Pero vamos, la verdad que que sinceramente eh, iremos todos a ganar la maratón seguro y a darlo todo, pero que como esta experiencia, lo estuvimos hablando, como esta experiencia, la verdad que, que ninguna maratón, casi todos los que hemos ido la, ya la hemos ganado uh -huh. y, y no le vamos a quitar importancia, pero la experiencia esta que hemos vivido, esto no está pagado con nada, así que... ...que este año ya es bastante bueno... Hay ...para que, todos... ...hay que unir el deporte... ...digamos, lo que es la experiencia... ...sobre todo la convivencia, ¿no?... Porque ...claro, son claro. tres días... ...prácticamente desde de, de que se despertáis... ...hasta que se acostáis juntos... ...y, y eso quiera que no une, une un poco más, ¿no?... ...claro, claro que nos une... ...y, y ver gente como por ejemplo sipa con ...que ya llegan a edades... ...un poco más altas y quisco... ...con los niños SISCO... Kisco casado ya y, y con su negocio, y los dos que han sido los que más han disfrutado, han disfrutado como niños y hijos. parecía que tenían otra vez 20 años, bueno, corriendo uh -huh. más que nosotros, pues también es, es muy bonito ver eso en, en gente que ya a lo mejor pues le quedan menos experiencias de estas que vivir, claro. y, uh -huh. y la verdad que por ellos dos también estoy yo muy contento. Uh -huh. Pues nada pues paco lo vamos a dejar aquí como siempre agradecerte que nos hayas atendido y enhorabuena de corazón por lo que por lo que habéis conseguido eh, nos alegramos mucho de, de eso de esa experiencia que se ha vivido y bueno y estaremos expectantes a ver lo que ocurre para mayo de, de 2019 paco muchas gracias venga muchas gracias a ti, 10 un abrazo hasta luego, hasta luego. Pues insistimos, la verdad es que ha sido todo un pelotazo lo que ha conseguido este equipo y sobre todo, eh, repetimos, por, por lo precipitado, no lo rápido que parece que ha sucedido todo, que de la noche a la mañana se hizo el equipo, ganó ese campeonato de Andalucía, parecía que la cosa iba a quedar ahí, pero bueno, esta, estos jugadores decidieron dar el paso y al menos, como nos comentaba en su día Paco, una vez en la vida vivir esta, esta experiencia mejor no ha podido a, acabar la cosa. Pues eh, vamos a dejar momentáneamente el Fútbol Sala y digo momentáneamente porque también tenemos que hablar de ese torneo internacional que va a tener lugar eh, este próximo fin de semana, a partir de este próximo fin de semana en, en Asturias, donde va a participar en Luarca, donde va a participar el, Ubrique, el el conjunto del Bosque Fútbol Sala, perdón, y del que ya hablaremos mañana. Y bueno, tenemos que retomar también el Fútbol Sala pues con la maratón, con este esas eh, esos programas especiales de maratón que ya lo haremos mañana a finales de esta de esta semana. Pero hoy como estamos como venimos haciendo en estos últimos martes vamos a seguir conociendo ya que estamos terminando la temporada pues lo que ha sido el curso para esos subriqueños que eh, bueno, o han eh, jugado en equipos de fútbol eh, fuera de nuestra localidad o el, o como es el caso de hoy, los han dirigido. Uno de ellos ha sido Eh, Juan Aguacil, que este año cogía las riendas del equipo infantil del WEA Sierra de Cádiz y, y que con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paría, eh, podría parecer ya a estas alturas que, que la temporada estaría más que cerrada, pero nos encontramos con que el pasado fin de semana eh, tu equipo, mucho después ya de haber terminado la liga, estuvo presente en un, en un torneo de, de fútbol en vejer y bueno peleando y disputando junto a equipos de postín de, de Andalucía. ¿Qué tal os, os fue el fin de semana? Pues sí, eso. La verdad que ya después de haber terminado sobre mediados de mayo, teníamos planteado este torneo de fin de semana en BG, donde la verdad que iban equipos con categoría a nivel nacional. Y la verdad que, pues, muy bien. Uh -huh. eh, creo que incluso, eh, bueno, eh, en este caso... ¿Os ha peado el, el equipo infantil del Sevilla Fútbol Club que, que se dice bien pronto? Bueno, porque suponemos que es una de las canteras más potentes del país. Sí, pues llegamos hasta en semifinales, nos no ganaron 2-0, pero la verdad que lo aguantamos bien. Ellos no participaron el sábado también. Uh -huh. Nosotros llevamos el sábado allí compitiendo, sábado y domingo. Y hasta ahí llegó nuestra andadura en el torneo. Uh -huh, que no es poca cosa. Sí. Con esto, Juan, ¿cerráis ya la temporada todavía os queda algo? No, no, ya está, ya está, ya cerramos temporada. Ya descanso. Mm -hmm. eh, ha sido una temporada larga, por lo tanto, porque eh, cabe destacar eh, Juan que bueno, hace dos años no pudiste no pudiste sacar ese equipo juvenil del Ubrique Unión Deportiva que ibas a dirigir eh, porque sí. bueno, no pudiste encontrar suficiente suficientes jugadores y el año pasado o, bueno, esta temporada, lo que ha sido esta temporada que que acaba de terminar te salía esa oportunidad de dirigir al primer equipo infantil del WEA, ¿no? ¿Cómo se fraguó todo esto? Pues sí, la verdad. Hace dos años intentamos sacar los juveniles porque no, no estaban. Y estuvimos hablando, vaya para, para acá, no se pudo hacer Y este año, pues, se sacó. Ya lo tenemos planteado también los juveniles, pero eh, me llamó Miguel Ángel, me salió esta oportunidad y, y la verdad, pues, la vi es factible para mí, para seguir creciendo como, como entrenador y uh -huh. lanzamos para adelante. Uh -huh. eh, en este caso coge la responsabilidad de un equipo de la segunda andaluza, una categoría, bueno, por lo que hemos visto, bastante atractiva, porque es la máxima categoría a nivel provincial, y sobre todo que es un entiendo que para un entrenador que, que está comenzando es un reto muy tentador, ¿no? Sí, la verdad que la categoría es, ha sido muy bonita, donde había Oso en un equipo muy fuerte, Y, hombre, una categoría, tú has dicho, a nivel provincial la más fuerte y como si fuera segunda, solo que es una categoría por encima. Uh -huh. Que es la primera, que a nivel ya de Andalucía. ¿Qué, qué, qué equipo te, te encontraste? ¿Cómo, ¿Cómo es la plantilla que has dirigido? Pues la verdad que era una plantilla que, que daban sobre seis niños que venían de infantil, una plantilla nueva. Uh -huh. Había nueve incorporaciones de Arco, de todos los pueblos de aquí de la sierra. Y, uh -huh. hombre, la verdad que el reto ha bonito y... y Durante el transcurso del año se han visto lo, la evolución de los niños y muy contento con ellos. Digamos que, que casi habéis tenido que conformar un grupo, ¿no? Que, no, que nos, sí, sí. nos vino ya hecho, con, como tú comentas, claro. tan solo con 5 o 6 jugadores. Sí, sí, quedaban 5 o 6 jugadores que venían de año anterior y muchas incorporaciones nuevas a este nuevo club. Y claro, al principio pues nos ha costado adaptarnos todos tanto ellos como yo. Y, pero vamos conformidad avanzando la temporada no vamos iban entendiendo más ellos y la verdad es que hemos terminado muy bien ¿Y, y qué tal te acogieron ellos perfecto a mí ha sido un año vamos como si fuera estaba ahí toda mi vida uh -huh. eh, conocías algunos los de los jugadores de la plantilla de en principio del infantil a que uh -huh. son los infantiles de segundo año no había nadie que yo conocía la verdad es que después he tirado de Hay gente de aquí de Ubrique que está en el Infantil B, como David Salomón, que está uh -huh. todo el año prácticamente conmigo. Y también del Infantil B había algunos más de Ubrique. Uh -huh. sí. Me comenta sobre todo el caso de, de David Salomón eh, gálvez que sí. es bueno, un jugador, como decimos, de, de primer año infantil y que sí. ha, ha demostrado un muy buen nivel ¿no? en, en la categoría. Sí, sí ha estado todo el año prácticamente conmigo. Bueno, ha estado todo el año, ha estado entrenando conmigo, hay algunos partidos con el B, pero conmigo ha disputado todos los partidos. Me uh -huh. da Y de este año después de hace dos años que es cuando va a estar con los de edad. Que ya no estará contigo porque tú pasas uh -huh. a otra categoría, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. él se en el infantil y yo voy a hacer mi equipo uh -huh. uh -huh. Oye, Juan, el equipo ha rendido bien esta temporada. Entiendo eh, porque bueno, sus campeones y peleando por la liga Está casi casi el final. Eh, ustedes cómo valoráis lo que lo que ha sido la temporada? Hombre, pues, la verdad que para mí personalmente muy positiva. También ya hablé ...con Miguel Ángel, estaba hablando con... ...y la verdad que yo muy contento también... ...con el trabajo realizado durante todo el año... ...con los niños... ...y en definitiva ha sido una temporada... ...de... ...notable alto para mí, vamos... Mm -hmm. eso, sí. ...hombre, yo, yo entiendo que... ...siguiendo la filosofía del UEA... ...sus primeros equipos... ...el objetivo es siempre pelear por... ...por digamos las primeras posiciones de la categoría... ...en las que esté, ¿no? Sí, sí, claro, lo, lo, lo que viene siendo el equipo A... Mm -hmm. ...es intentar llevarlo lo más alto posible y con el verbo ir surtiendo al equipo A, eso uh -huh. es lo que es la filosofía que se tiene. Luego que se hacienda o no se hacienda, ya depende de muchos matices, pero al menos el competir y, y ser de los mejores de la categoría, eso se ha cumplido, ¿no? Sí, hombre, claro, eso se ha, se ha cumplido con creces. Ellos tampoco, ellos no me dieron a mí en ningún momento objetivo fundamental, hay que ascender, no, no, ellos me dieron trabajar con los niños, hacer un partido que tú puedas, y la verdad que casi nacido. ¿Cómo es esta segunda andaluza? ¿Varía mucho eh, su nivel con respecto, por ejemplo, a la tercera? Que es donde empieza digamos, lo, los niños a competir en estas categorías Sí, para mí lo que yo he estado viendo Que he visto muchos partidos de la tercera también eh, El nivel es bastante alto En segunda, claro, que estamos hablando de, de niños que, que están seleccionados Casi todo, todo el, el, el equipo que ha quedado primero en mi categoría San Roque Tiene niños también de toda la bahía de, de ahí de... Ajecira, uh -huh. que no es solo de San Roque uh -huh. entonces claro, te encuentras con un equipo muy fuerte que niño niños muy desarrolla físicamente por encima de esto y que te encuentras eso, eso es lo que te encuentras ya ahí uh -huh. Oye, eh, aclárame una cosa, el, el, el equipo B infantil ha terminado ascendiendo a Segunda Andaluza también, ¿no? El equipo B infantil, no uh -huh. El que jugó con digamos aquí eh, ¿Sí? que jugó esa eliminatoria de ascenso Eh, ¿Cómo terminó la cosa? Ter tercero, tercero ha quedado en su, en su liga uh -huh. eh, Bueno, no, el, el WEA No me refiero al WEA, perdona Me refiero a, al, al Comarca de Jerez que más Ah, o el menos... Comarca sí, sí, uh -huh. sí, el Comarca sí El Comarca ha ascendido a segunda A, sí, a, sí. a eso me refería Que, sí, sí, sí. que más o menos eh, la, la, Estos equipos tienen lazos en común también, ¿no? Sí, sí claro, es el mismo, es el mismo club Lo que pasa es que de la Bahía Y otro claro. es de la Comarca Uno es de la Comarca otro de la Sierra Uh -huh. Por eso ahora vais a tener, vais a tener la posibilidad pre, pre, eh, precisamente de tener dos equipos y jugar ahí con en esta categoría y jugar con, con ellos vamos, sí. Sí, el pero vamos claro uh -huh. pero más o menos viene de la misma escuela digamos de la sí, misma sí, escuela sí. De, de fútbol sí. eh, el, el tema este de los ascensos bueno eh, o estas categorías supongo que los equipos suelen ser muy volátiles en el, en el sentido eh, lo hemos comentado alguna vez de que claro ahora mismo tú cuentas con, un, con un, una buena generación que te logra pues pelear ahí por las primeras posiciones pero eso no significa que las que te vengan vayan a, a poder estar al mismo nivel, depende de muchos factores o, o yo que sé, o, o más que por el hecho ya de, de, de estar en esa categoría parece que los equipos suben de nivel No, eso es lo que pasa en esta, en esta categoría, como quien dice es como aquí en Ubrique, salen categorías, salen generaciones muy buenas que al en una categoría superior, pero la generación que viene por debajo que es la que va a disfrutar realmente esa categoría, Ajá. no es tan fuerte Entonces, el planteamiento que hay es lo que él ya es eso, tener equipo A y equipo B para eso. Si tú ves la que cuando venga el B también que sea un equipo formado uh -huh. y que pueda seguir misma categoría incluso sigue ascendiendo. Claro, para que esté preparado para las exigencias de, de esa categoría. Oye, Bien. Juan, eh, otra cuestión. Viendo la, las estadísticas, habéis sido el equipo menos goleado de en una categoría donde han predominado las la goleadas jornada tras jornada, sí. ¿no? Correcto. Eh, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo jugáis? Eso más o menos nos puede dar una idea de la solidez que ha tenido el equipo durante todo el año, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, nos han metido, me parece que ha sido 29 goles, ¿no? En, en, en, en 30 partidos, nos vemos que viene un gol por partido cuando el, el San Roque ha metido 160 goles, uh -huh. <ríe> que la verdad que hemos fraguado bien la, la defensa. A mí, personalmente, me gusta mucho trabajar los temas defensivos, porque al final un partido donde se gana desde atrás, uh -huh. pero eso ya es gusto personal y, y como cada uno trabaja. No, sobre todo parece que a, que a estas edades, eh, cuando cuando se habla así de, de, de, de cuidar las defensas, parece que lo que además se logra es darle cierta personalidad al equipo, ¿no? Sí, claro. Nosotros, la verdad, que teníamos una defensa bastante fuerte y no, nuestro tipo de juego que hemos intentado durante todo el año... El mantener el balón a nosotros nos gusta tener el balón y la posesión nuestra y la verdad que eso trabajando así no han metido pocos goles también no, no hemos sido de los máximos goleadores también es verdad uh -huh. pero bueno es lo que está ido trabajando uh -huh. hombre aquí también eh, el tema de, de los goleadores es, es algo engañoso porque, claro, hay, hay equipos a los que le meten 10, 12, 14... Sí, sí, sí, sí. Que, sí. que eso ya dependerá también, de digamos, de, del planteamiento que hagas. Porque cuando ya tienes un equipo a tu merced, hay equipos que van a machacarlo y en cambio a otro mm. pues, se lo toman con más tranquilidad, ¿no? Y claro, claro. claro. Había dos, dos equipos flojitos en la categoría que es verdad que, que al final le metían toda la semana 12, 14 y, claro, cuando los cogía y en San Roque que, que tenía un delantero que metió 70 goles, Uf. pues pensaba claro, ese chaval podría, yo quiero lo máximo, pues, un equipo desinventar y meter lo máximo que pudiera. Uh -huh. Pero claro, eso ya es planteamiento. Yo personalmente cuando el partido se ponía ya cinco veces, 0 a mí no me gusta eso. Pero bueno, eso ya es <ríe> uh -huh. Incluso eh, ahí en su casa recortamos el partido media hora por lo menos. Uh -huh. Porque es que venían 11 justos, niños más pequeños en el es pues que ya lo que están es sufriendo los niños Claro, para los pobres también es un, claro. es un quinario ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí eh, Otra cuestión, Juan eh, en La pasada Semana Santa eh, Participasteis en la, en la Bonicap En, en el Algarve eh, sí. bueno una, una competición muy atractiva Y que también, lo digamos que se lo, lo tomáis en el equipo como, como una especie de concentración, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo fue esa Semana san, Santa? Sí, la verdad que llevamos esperando porque desde siempre por ahí ya sabíamos que íbamos ahí y la verdad que los niños tenían muchas ganas desde entonces ya los niños disfrutando en el, eh, con el momento de irnos tres días, dormitos juntos, tiempo concentración uh -huh. y muy bien, ellos disfrutaron mucho, nosotros disfrutamos, los padres, lo importante era la convivencia entre todos bastante bien. ¿Qué se encontrasteis allí? ¿Qué tipo de, de equipos eh, eh, pudisteis eh, o con qué equipo, tipo de equipos pudisteis competir? Sí, pues había equipos de, de toda España porque había equipos de Madrid, había equipos de Portugal también, había equipos de la Sierra de Cádiz en misma liga también había el Zabal, y vamos, así de Almería también. Uh -huh. A nivel de, de, a nivel nacional y de Portugal había decimos a mí son una experiencia muy enriquecedora porque es lo que hablábamos hace unos instantes con, con Paco sobre lo que ha sido Bueno, salvando las distancias obviamente la, la esta copa de españa y ese desplazamiento a, a coruña sí. quieras que no eh, con este tipo de experiencia el, unen unen el grupo ¿eh? hacen hacen grupo claro de eh, los niños han disfrutado muchísimo ellos se entrelajan más los padres quiera o no todo influye al final es lo que lo que viene siendo el juego del equipo un equipo que está junto, padre, todos vamos remando al mismo lado. Siempre va la a ir mejor. Uh -huh. En líneas generales y en lo personal, ¿cómo valoras tu, tu primer año en, en la UEA? Pues muy positivo, muy positivo, la verdad. He eh, aprendido muchísimo, me han enseñado muchísimo. Y nada, y me seguí más, me ya seguido ahí. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de club has encontrado? Eh, el, supongo yo que el éxito... ...no se pasa solo en, en poder disponer... ...de los mejores jugadores de la Sierra... ...sino que también la forma de trabajar... ...la forma de dirigir el club... e eh, ...incluso de competir, de, de entrenar... Eh, ...será también particular... Y, ...y es lo que hará que también... ...los jugadores se sientan atraídos por este equipo... ...ahora, ahora está ahí en el palito, ¿no? <risa> la verdad que... ...desde el primera hora que vino Miguel Ángel a hablar conmigo... ...nos propuso un proyecto... ...súper ambicioso... ...donde ellos quieren seguir creciendo... Y hombre, la, los niños ese atrae a, a, a entrenadores, atraen a jugadores Y una vez dentro tú ves lo que es la categoría del club La profesionalidad que intentan tener dentro uh -huh. Y hombre, es muy, para mí muy positivo Y, y, y desde fuera se ve de una manera y dentro se ve de otra Yo me he quedado, de, desde dentro me he quedado sorprendido ¿verdad? De, de lo que es la profesionalidad que hay en el club Ajá uh -huh. Bueno, el, el, supongo ya que el próximo año pasáis todos al, al cadete B, eh, que este está en Tercero Andaluza, ¿no? ¿Cómo se plantea ese primer año de, de cadete? Sí, pues el, la, nos quedamos, me queda personalmente me ha quedado con, con el equipo, voy a seguir uh -huh. otro año más y vamos a estar en Tercero Andaluza, hace un año para aprender, con nueva categoría y seguí aprendiendo para el siguiente año que es el fuerte como tú bien has dicho antes para uh -huh. los equipos A, formando para el equipo A. Uh -huh. De transición, ¿estáis ahí eh. preparado para ayudar en lo que haga falta al equipo eh. A y sobre todo con la proyección de que el año el próximo año eh, sea este equipo el que el que tenga que o, o, o el, el equipo principal y al, al que le puedan ayudar, ¿no? Vaya a pasar eh. de ayudar a que os ayuden, ¿no? Claro, esa es, esa es la filosofía que tenemos, el equipo B está para ayudar al A. a? y este año lo queremos tomar lo vamos a tomar como claro, vamos a mandar a los niños que no hagan falta, que hagan falta para el equipo A, uh -huh. cuando lo necesiten y preparando el siguiente año, que es el año bonito. En Primera Andaluza, pues, equipos de categoría de primera división, vamos, es uh -huh. lo que todos los niños quieren jugar ahí, jugar contra el Betis, jugar con el Sevilla. Uh -huh, claro. Bueno, ¿y cuándo cuándo arrancáis la la pretemporada? Pues empezaremos la, el primer lunes de agosto, empezaremos. Uh -huh. Por ahora, por lo tanto vais a tener un mes de desconexión total, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Ahora un mes sí. de... Tengo que, bueno, desconexión total. Hay que preparar niños que vienen, hay que preparar pretemporales, hay que buscar uh -huh. niños, que no total desconexión. Bueno, yo, digo yo para ellos, para el cuerpo técnico sí, está claro ellos, que sí, eso sí, no... <risa> <risa> para <risa> ellos total, ellos que desconecten y dejen el fútbol, que después no lo dejan, después se van a jugar todos los días, y pero vamos lo que es de entrenamiento y desconexión total. Sí. Uh -huh. Pues nada, pues bueno, Juan, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos contado lo que ha sido esta experiencia de este primer año ahí al frente del, del primer equipo infantil de la UEA. que enhorabuena por la temporada que se habéis marcado! Y sí. nada, pues a seguir en esa línea de trabajo y a seguir disfrutando de esto. ¿eh? Juan, muchísimas gracias, Azul. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, no, hasta hasta 6 y 24 minutos e sí, insistimos en lo que comentábamos antes eh, mañana vamos a tener la ocasión también de, de hablar de otro torneo en este caso el que va a tener lugar en luarca en asturias hablamos del torneo internacional de, de fútbol sala se calcula que más de, de 100 equipos van a participar en este en este torneo porque bueno hay diversas eh, diversas categorías ...no solo estamos hablando de la categoría cadete... ...que va a ser en parte la que nos va a representar... ...sino que habrá pues... Eh, ...prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y juvenil... ...se pueden imaginar por lo tanto... ...si de media en esta categoría cadete... ...que en principio eran 21 equipos... ...que han quedado encuadrados en 22... ...22 eh, equipos finalmente... ...pues si todas las categorías más o menos... ...tienen el mismo número de, de equipos... ...pues eh, solo hay que hacer una multiplicación... El torneo se va a desarrollar el 29, el 30 y el 1 de, de julio, este próximo fin de semana, y bueno, pues el, el torneo este va a contar con la participación de un equipo semiubriqueño, el club deportivo El Bosque y decimos semiubriqueño porque la mayoría de sus componentes son de nuestra de nuestra localidad hay también jugadores de, de otros pueblos eh, pero cuenta con un buen número un número alto de jugadores de de Ubrique, decir que eh, como ya hablábamos eh, cuando repasamos ese campeonato de Andalucía el equipo del club deportivo El Bosque accedía a este torneo como campeón de, de Andalucía luego había ahí algún problemilla Eh, con, ...con la plaza, porque al parecer cuando ya fueron a formalizar el papeleo... ...pues eh, no estaba esa plaza, pero bueno, han intervenido, ha habido varias... Eh, eh, ...personas que han intervenido, ¿no?, que han mediado, varios mediadores... ...y se ha podido finalmente incluir al equipo con un premio que se habían ganado... ...en la cancha, eh, en este campeonato, y que, bueno, pues va a hacer va a hacerse una, una realidad... Eh, entonces decíamos, o cuando hacíamos referencia a este equipo recordábamos Que era el equipo que venía el año pasado de haber ganado la Bonicap de Marbella eh, Con el equipo del conjunto Vampiro Sierra Dubrí Que este año pues participaba en este campeonato de fútbol sala con otro nombre Con el del Club Deportivo del Bosque Y bueno, pues arrasaron, arrasaron en este campeonato de Andalucía En la final, pues eh, a, ganaron de goleada Eh, a la no recuerdo si fue un 10 3, un 10 2, un 10 1, una cosa, una cosa así. Y bueno, un equipo que dio muy buena imagen, muy buena impresión y que eso le ha permitido en este caso pues acceder o participar en ese en este eh campeonato internacional de Luarca. ...que mañana vamos a hablar de este asunto... ...vamos a, a tratar este tema... ...solo recordar que el equipo del Bosque... ...va a estar encuadrado en el grupo D... ...que es el único con cuatro equipos... ...todos los equipos tienen tres... Eh, ...todos los grupos, perdón, tienen tres equipos... O, ...o cuenta con tres equipos... ...menos este grupo D... ...es la solución que le han dado finalmente... De, ...para poder incluir al Bosque... ...va a compartir grupo con el Club del Mar... ...el Móstole Futsal y el Rocham Fútbol Sala... ...se clasifica para cuarto el primero de cada grupo... ...así como el mejor segundo eh, enfrentándose pues luego en los cruces y, y bueno pues eh, para, ese, para ese mejor eh, segundo pues eh, también eh, se calcularía en el grupo D... pues no se contaría con el equipo que quede el último se le quitaría o se descontaría pues para, para tener igualdad de condiciones con el resto de, de grupos Pues ya mañana daremos más detalle o mejor dicho no los darán no nos los contarán los detalles de lo que va a ser esta, este torneo internacional una situación muy parecida a la de los mayores a la del ubrique eh, fútbol sale y estamos seguros que también lo van a disfrutar igual que los eh, que los mayores y pues lo que hablábamos también ahora con, con juan lo que son esas experiencias ¿no? de, de convivencia en, en torneos de estas de estas características Eh, también comentar que mm, Eso será mañana Que no nos olvidamos del maratón local De fútbol sala que se celebra este próximo Fin de semana y que obviamente vamos a tener Nuestra programación especial eh, A partir del jueves ya íntegramente Estaremos hablando de este maratón Jueves, el viernes, el lunes eh, con Repasando lo que va a ser este torneo En el que este año, como saben Se reduce el número de participantes Otra vez ve, eh, 24 equipos Van a estar presentes en este maratón Pero ...que tiene buena pinta... ...a lo mejor... ...menos equipos... Eh, ...también significan más niveles... ...los partidos, ¿no?... ...más competitividad... ...eso sí... Eh, ...se va a condensar todo... ...se va a concentrar... ...no van a ser... ...las 48 horas de hace ya algunos años... Eh, ...o las treinta tantos de, del año pasado... ...y del anterior... ...esta vez se reduce a pues, eh, poco más de, de 24 horas, eran unas, eh, unas 28, 29 horas consecutivas, pero esta vez sí consecutiva, con, digamos, no va a haber horas de descanso entre fases y fases en principio, y bueno, pues todo más condensado y menos horas, pero más exigente, eso es lo que nos va a dejar descanso Este próximo maratón Pero bueno, ya ya iremos hablando de eso Y nos vamos a, antes de despedirnos, tan solo recordar Los dos apuntes, eso, que hacíamos al principio Sobre El primero, el cierre de la inscripción De la Liga de Verano de Baloncesto del Patronato Municipal De Deportes, va a tener lugar hoy A las 8 de la tarde ya No se podrá formalizar más inscripciones Ya mañana sabremos pues eh, El formato que va a tener Esta Liga de Verano, que se va a desarrollar Del 2 al 26 de Julio Y por otra parte, recordar que Eh, hoy a partir de las 8 de la tarde pues dentro de una hora y media va a celebrarse la primera de la jornada del torneo de ajedrez de verano del Club de Ajedrez de en, en la Plaza del, del Jardín hoy y mañana 6 y 30 minutos nosotros nos vamos a despedir mañana volveremos a las 5 y media con más asuntos de interés ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique muchas gracias por pues su atención que pasen una feliz tarde Somewhere.